Rauson, Trelew, Puerto Pirámide, Puerto Madryn, Gaiman, Dolavon, Langano, Saladilla Ubat, Chacayó Este, El Escorial, Lagunaita Salada, Laguna Fría, Castre, Paso de Indios, Las Plumas, Paso del Sapo, Oljaina, Costa del Epa, Esquel, Trevelin, Epuyén, El Maitén, Cholila, Lago Puelo, El Hoyo, Llame, Comodoro Rivadavia, Sarmiento. No es no, no a la mina Y acá estamos Gritando que nuestros gobernantes nos traicionan De una forma tan cobarde Diciendo que acá ellos van a hacer con la minería lo que ellos quieran Y acá estamos Y acá estamos nosotros Para defender nuestras montañas, nuestras vidas y nuestro futuro Acá estamos Estamos juntos Agua que mata la muerte no se compra con nada Acá, estamos, acá estamos La minería Vamos. mata Chubut ya dijo no ni hambre, ni hambre, ni sangre, ni, sangre ni, veneno. ni veneno Somos territorio Somos territorio Acá estamos No estamos solos Estamos juntos Estamos juntos Agua que mata la muerte Asamblea Comarcal contra el saqueo